Hola, bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español y mejorar tus conocimientos sobre este idioma. Hoy vas a aprender más vocabulario culto del español. Hace algunas semanas publiqué una lección en la que te explicaba algunas palabras cultas del español. Hay un enlace en la transcripción por si quieres aprender español también con esa lección. Es el episodio 364. El vocabulario oculto está formado por palabras que describen cosas con mucha precisión. Suelen utilizarlas eh, personas que leen mucho o que han estudiado muchas cosas. Creo que es interesante que conozcas palabras de este tipo. Muchas aparecen en la literatura, eh, en los libros, así que conocer estas palabras te puede ayudar a comprender mejor estos textos. También, si las utilizas, podrás impresionar a otros hablantes de español con tus conocimientos. <risa> Muchas de estas palabras son palabras bellas, como poesía. Las palabras del vocabulario culto describen con mucha precisión y de forma rápida conceptos muy complicados o largos de explicar. ¿Estás listo o lista? Voy a explicarte algunas palabras y al final del episodio, para practicar la pronunciación, diremos juntos algunas frases. Vamos con la primera palabra. Elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? La elocuencia es la capacidad para hablar o escribir de una forma que provoca sentimientos en otras personas. Alguien habla con elocuencia cuando consigue provocar sentimientos al hablar. Cuando escuchas a alguien elocuente, te gusta escuchar lo que dice, te sientes bien, te anima o te ayuda. Un ejemplo muy típico. Seguro que has visto alguna película en la que hay una batalla. Ya sabes, dos ejércitos que se van a enfrentar en la guerra. Generalmente, en estas películas, antes de la batalla, alguno de los protagonistas da un discurso. Los soldados tienen miedo, están asustados. Pero entonces el protagonista o la protagonista da un discurso y todos se lanzan a la batalla como locos. Si el discurso es elocuente, si la persona que dice el discurso habla con elocuencia, genera ánimo y valentía en su ejército. También hay ejemplos en la vida real. Uno muy conocido es el discurso de Martin Luther King. El discurso se tituló Tengo un sueño. En su discurso, Martin Luther King decía que soñaba con un mundo en el que desaparecía la injusticia, un mundo en el que desaparecía la opresión, un mundo en el que había libertad, un mundo en el que desaparecía el racismo. La gente se emocionó con este discurso y ayudó a muchas personas a luchar por una vida mejor y a crear un mundo mejor. Sin duda, este discurso fue un discurso elocuente. Martin Luther King habló con elocuencia. Seguro que se te ocurren ejemplos de otros discursos elocuentes. Vamos con la siguiente palabra. Inconmensurable. A lo mejor te cuesta un poco de esfuerzo pronunciar esta palabra. Es un poco complicada. Repítela después de mí. Inconmensurable. ¿Qué es algo inconmensurable? Algo inconmensurable es algo que no se puede medir. Es algo tan grande que no existe una forma de medirlo. Pero cuidado. La palabra inconmensurable generalmente solo se aplica a cosas abstractas, es decir, a cosas que no son físicas, cosas que no puedes tocar. Algunos ejemplos de conceptos abstractos que pueden ser inconmensurables son el amor, la felicidad, la diversión, el odio, el aburrimiento, la paz la tristeza o la alegría. En el podcast también hay dos lecciones sobre sustantivos abstractos. Hay enlaces en la transcripción. Son el episodio 161 y el 164. Vamos con algunos ejemplos. Si alguien te dice que siente un amor inconmensurable, significa que tiene un amor que no se puede medir, un amor enorme, grandísimo mucho amor, tanto que no puede explicarlo o no puede expresarlo con palabras. Puedes aplicar la palabra inconmensurable a cualquier sentimiento. Puedes sentir una inconmensurable tristeza, una inconmensurable alegría o una inconmensurable felicidad puedes usar la palabra inconmensurable delante o detrás del sustantivo. En español solemos poner los adjetivos delante del sustantivo cuando queremos destacar el adjetivo. Es decir, una inconmensurable alegría es más que una alegría inconmensurable. Vamos con otra palabra del vocabulario oculto, pero antes permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes conseguir los audiobooks para aprender español. Los audiobooks incluyen lecciones en formato MP3 y las transcripciones para que no te pierdas ni una sola palabra. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el audiobook El Aprendizaje Descomplicado y también el pack de diálogos para aprender español. En la web tienes más información, solo tienes que entrar en SpanishPodcast.net y pulsar en el menú audiobooks. Y, si tienes alguna duda, envíame un mensaje. Intentaré responder lo antes posible. Ahora vamos con la siguiente palabra. Epifanía. ¿Qué es una epifanía? La epifanía es una fiesta que celebran las personas que siguen la religión católica. Se celebra el día 6 de enero. La epifanía es una fiesta que celebra la visita de los reyes magos a Jesucristo cuando nació. Pero la palabra epifanía se suele utilizar con otro significado. Tienes una epifanía cuando de repente, sin querer, llega una idea maravillosa a tu cabeza. Cuando tienes un problema grave o que no sabes cómo solucionar y de repente... Tienes una idea que soluciona completamente el problema, puedes decir que has tenido una epifanía. No sabes cómo, no sabes por qué, pero de repente has tenido una idea genial, estupenda, perfecta, una idea que solucionará tu problema. Cuando ocurre esto, solemos decir he tenido una epifanía. Vamos con otra palabra esta es más sencilla. Oriundo. ¿Qué es oriundo? Esta palabra se usa para decir que alguien vive o ha nacido en un lugar. Es una palabra que suelen utilizar los periodistas. Imagina que mmm, estás escuchando la radio española. La periodista que habla está diciendo una noticia sobre un atraco a un banco. Entonces usa esta frase. El atracador es oriundo de Barcelona. La periodista quiere decir que el atracador, la persona que ha robado el banco, vive o ha nacido en Barcelona. La palabra oriundo solo se suele utilizar con ciudades o pueblos. Generalmente no se usa con países, pero mmm, también puedes hacerlo. Por ejemplo… Mmm, Muchas personas oriundas de Suecia aprenden con Spanish Podcast. No es habitual usar la palabra con países, pero puedes hacerlo. Es más habitual decir una frase como Muchas personas oriundas de Estocolmo aprenden con Spanish Podcast. Muy bien, vamos con otra palabra. Sempiterno. El adjetivo sempiterno se utiliza para decir que algo mmm, permanece en el tiempo, que siempre está igual, que no cambia. Algo sempiterno es algo que nunca acaba porque siempre está igual. Por ejemplo, te leo una frase de un libro. En esta frase la autora describe a una persona. Escucha atentamente. Noelia, era una de esas personas que siempre hacían sentir bien a los demás. Sus grandes ojos castaños iban acompañados de una sempiterna sonrisa. ¿Qué quiere decir la autora? La autora quiere decir que Noelia siempre tenía una sonrisa en la cara. En cualquier momento, en cualquier situación, Noelia estaba sonriendo. La sonrisa de Noelia era sempiterna. La palabra se usa mucho para describir a las personas, generalmente solo en el lenguaje escrito, pero también puedes decirla cuando hablas. Por ejemplo, Charles Chaplin fue un actor de comedia. Era muy fácil de reconocer por sus sempiternos bigote, sombrero y bastón. La frase quiere decir que Charles Chaplin siempre tenía bigote, sombrero y bastón. Vamos con otra palabra. Giste. ¿Qué es el giste? Pues es algo que le gusta a mucha gente y tiene un significado muy sencillo. Lo gracioso es que, aunque mmm, le gusta a mucha gente, pocas personas saben qué es el giste. El giste es la espuma de la cerveza. Ya sabes, esa espuma blanca que tiene la cerveza cuando la pones en un vaso. Si tu idioma materno es el alemán, es probable que conozcas la palabra Giste. Espero pronunciarla bien. Pues bien, Giste procede de esta palabra alemana. Dicen que la cerveza perfecta es la que tiene dos dedos de Giste, es decir, la cerveza perfecta es la que tiene dos dedos de espuma. Pocos españoles eh, conocen esta palabra, así que Si alguna vez estás con españoles, ya puedes enseñarles algo de español. Y, ya por fin, la última palabra. miriada. ¿Qué es una miríada? Una miríada es una cantidad muy grande de algo. Una cantidad tan grande que no se puede contar. Por ejemplo, imagina que tu profesión te gusta mucho llevas muchos años trabajando en esa profesión y has hecho muchos cursos de formación relacionados con esa profesión. Has hecho tantos cursos que no sabes cuántos cursos has hecho. Entonces puedes decir, he hecho una miriada de cursos de formación. Quieres decir que has hecho muchos cursos, tantos que no sabes cuántos. Otro ejemplo. Imagina que te gusta mucho el cine. Te encanta ver películas. Ves varias películas al día. Un día alguien te pregunta, ¿Cuántas películas has visto? Entonces puedes contestar una miríada. Con esta respuesta quieres decir que has visto muchísimas, tantas que no sabes cuántas películas has visto. Practicar la pronunciación vamos a practicar la pronunciación de las palabras de hoy en contexto. He creado unas cuantas frases para que escuches las palabras en contexto. Repite después de mí y, ya sabes, si no puedes repetir en voz alta, hazlo mentalmente. Aunque no lo creas, esto también te ayudará. Vamos con la primera. Repite después de mí. Repetiré cada frase dos veces. Has hecho un discurso muy elocuente. Has hecho un discurso muy elocuente. Estupendo. Ahora otra frase. Cuando conseguí el título sentí una alegría inconmensurable. Cuando conseguí el título, sentí una alegría inconmensurable. Muy bien, vamos con la siguiente. No sabía cómo solucionarlo, pero tuve una epifanía. No sabía cómo solucionarlo, pero tuve una epifanía. Fantástico. Siguiente frase. El ganador de la carrera es oriundo de Madrid. El ganador de la carrera es oriundo de Madrid. Genial. Ahora practicamos con sempiterno. Mi amiga tiene una sempiterna sonrisa. Mi amiga tiene una sempiterna sonrisa. Excelente. Ahora hablamos de cerveza. Me gusta la cerveza con poco giste. Me gusta la cerveza con poco giste. Y por último, practicamos con miriada. Cuando llegué al banco había una miriada de gente. Cuando llegué al banco, había una miríada de gente. Perfecto. Pues aquí termina esta lección. Espero que te haya resultado interesante y que hayas ampliado tu vocabulario del español. Estas son palabras muy interesantes. Recuerda usar la repetición con la lección. Escúchala varias veces para aprender todo a largo plazo. La repetición es la clave de un aprendizaje de calidad. Y recuerda leer la transcripción siempre después de escuchar la lección. Primero escucha e intenta comprender todo lo que puedas. Después puedes escuchar la lección con la transcripción. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima lección.